Hola, hola, veraniegos escuchantes de Caja Negra. En esta segunda semana de enero continuamos revisando la historia de la radio, este mágico soporte que nos permite acompañarte hoy y cada vez que nos sintonizás. Agarrate fuerte que la máquina del tiempo es más jodida que la de volar y repasemos juntos el itinerario de hoy por las décadas del 60 y 70 del siglo anterior aquí las primeras informaciones para este boletín la policía de Córdoba estrena sus nuevos escudos mientras llueven botella de señorita Lucy hay labios Lucy ¿quieren ustedes casarse conmigo? este señor así ah, de pronto no sé qué decirle déjeme pensarlo la historia de los sonidos de la radio los sonidos de la radio créame ...que se lo digo de todo corazón... ...no voy a hacer ningún esfuerzo para que mi descanso se convierta en un trabajo. <risa> 1960-1970 Y cuando entremos cantando por la cumbre... ...estirar las manos hacia abajo para ayudar a los que quedaron rezagados. ¿Qué otro sentido podría tener la vida? Toda mi vida he estado con alguien... Hasta el día de hoy que estoy con ustedes, porque ¿qué es la vida si uno no está con alguien? Entonces manden casete, cintas grabadas, acetato, reja de arado, lo que ustedes quieran, pero manden. Caja Negra Verano, historias de los sonidos de la radio. Segundo periodo, 1960-1970. La década de 1960 se configura en la historia de la radio como un momento de reorientación del medio. La radio se sostiene ahora desde el acceso instantáneo a la información y al entretenimiento, y ya no tanto o solamente como agente cultural. La diversidad de sus contenidos hace pensar que existe una radio para cada oyente característica que la convirtió en un medio atractivo para los anunciantes y los avisos publicitarios no tardaron en llegar a las emisoras. En tiempos en que la televisión daba a sus primeros y aparatosos pasos, la radio, ya masiva, ofrece entretenimiento, información en tiempo real y portabilidad. Ya para 1960 no hay taller, comercio u hogar que no cuente con su radio compañera, y tanto los hinchas de fútbol como los turistas o paseantes de ocasión llevan su pica en la mano o su radio incorporada al wincofón. Fontana Show, Radio El Mundo. y dinámico al máximo habla por teléfono a su secretario y le dice señorita Lucy hay labio Lucy quiere usted casarte conmigo este señor así ah, de pronto no sé qué decirle déjeme pensarlo eh, pero por supuesto piénselo pero no cuelgue el tubo que yo espero cuando yo escribí para el Fontana Show ahí tenía desde Wimpy hasta el humor más obvio, más directo, ¿no? Adolfo Castelo, guionista del Fontana Show. Pero bueno, esto era exigencia de laburo. Yo tenía que escribir eh, no menos de 15 chistes por día este y esto era una cosa, eh, era un asesinato. ¿Por qué? Porque Cacho Fontana era un tipo terrible, muy exigente y con una memoria prodigiosa o sea que no le podía meter de contrabando nada. Entonces no había posibilidad de copiar ni nada. Y además yo, estas cosas se descubren de grande. No tenía acceso a, a ningún libro de humor ni nada. Era pelar y pelar. Caimito le pregunta a la mamá. ¿Qué es esa crema que te estás sacando de la cara? Es una crema para dar belleza. Y no funciona, ¿verdad? <risa> La radio se establece sólidamente en el horario de la mañana, franja a la que recurre una audiencia ávida de noticias recientes de primera mano. Aparecen nuevos programas como el Fontana Show, de Cacho Fontana, y Rapidísimo, de Héctor Larrea. Este último, en 1967, que marcaría el estándar del programa matutino de radio para las siguientes décadas. Rapidísimo. Radio Rivadavia. En la mañana fresca rosa, frágil, chiquito, y pequeño, y cada día alegría quieres Ante este nuevo día que Dios nos ha dado, bendito sea este día. La, la, la, la, la, la, la, la, la. cima, arribar a la luz, darle un sentido a cada paso, glorificar la sencillez de cada cosa, anunciar cada día con un himno, hay que subir por esa calle ancha, dejar atrás el horror y los fracasos, y cuando entremos cantando por la cumbre, estirar las manos hacia abajo,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 elegido libremente caminar el planeta y nos ha sido concedido hagámoslo para celebrar la vida la orquesta típica dirigida por Lito Rodríguez Belgrano 75 el domicilio, Rivadavia Estación América en la provincia Buenos Aires la Otro grande para recordar fue y será Antonio Carrizo, locutor, periodista y conductor, que fue considerado el creador de la radio de autor. Debutó en 1948 en Radio El Mundo, donde rápidamente se convirtió en jefe de programación y luego se transformó en un símbolo de Radio Rivadavia, donde condujo durante décadas el ciclo La Vida y el Canto. Ahora quieren que yo diga algo. Muy bien, muy bien. Yo voy a decir algo, hice esto. La presencia de este disco del sueño para Grito Rodríguez es una incitación a todos los profesionales del interior para que nos manden, no sólo las señoras y los señores que cantan en su casa, que nos mandan los casetes y que nos gustan, que los profesionales del interior también nos hagan llegar su producción, su trabajo. Para nosotros es una gran alegría pasarlo. ¿Comprenden? Entonces manden cassettes, cintas grabadas, acetato reja de arado lo que ustedes quieran pero manden para el disco del sueño propio un aplauso más para Lito Rodríguez su orquesta y Lino Mar. gracias bueno parando la mano en América bueno basta basta basta basta porque van a batallar el silo <risa> están, están tocando un silo los muchachos bien un abrazo para todos en América ¿eh? fue el disco del sueño propio en lo deportivo nacen los programas de automovilismo Carburando, de Andrés Rouco y Lisandro González Longhi, Campeones del Camino, de Carlos Legnani, y emoción en las Rutas, de gañete Blasco y Pérez Trigas. En el fútbol, hace su aparición como relator José María Muñoz. José María Muñoz, Radio Rivadavia. Oscar Galván juega la pelota para Comicho. Cede para Barbuena, dio para Raimondo. Toca el balón, carga Bertoni por adentro, pasa para Bocchini, esquiva muy bien al hombre que lo marcaba José Calaria, juega para Bertoni, peligro gol para Bocchini, peligro de gol, de gol, de gol. De gol. ga vejar para ausentar la muerte va bailar para cambiar esta suerte si sí sabe moga para ausentar la muerte i porque sí porque soran las bolas de matar con el pecho i no tirarla fuera para jugar de localle cualquier caxa aunque pongo el corazón Suerte, si sabemos gafetear para ausentar la muerte Vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sabemos gafetear para ausentar la muerte Y porque soy de la escuela del bocha Voy con la fantasía, la estrategia fría Y si no hay copa, que tope para la gente que salta sobre el dolor y nace nueva vez siempre si he de morir no quiero como lo veja que cuando no da mal la... que la muerte Caja Negra Datos de un viaje colectivo Caja Negra Verano Historias de los sonidos de la radio En las principales esquinas de Buenos Aires En las más de ciudades del interior del país, el nombre de la sastrería número uno de la Argentina, Sastrerías Modar, tu sastrería exclusiva, la mayor organización sastrería al servicio del hombre elegante, se complace hoy en presentar, Modar en la noche. Habla para ustedes vuestro amigo Pedro Aníbal Mancilla Uvita, uvita, ta-ta-ta-ta Uvita, uvita, ta-ta-ta-ta Tome ta, ta, ta. vino, uvita, ta-ta-ta-ta Y después me cuenta, ta-ta-ta-ta Uvita, uvita, es natural Uvita, uvita, no tiene igual Vino, vino, uvita, ta-ta-ta Siempre está a la vanguardia con la novedad. Póngase usted el nuevo vaquero Parwé. Siéntase todo nuevo con el auténtico vaquero Parwé. Nuevo, nuevo, nuevo, nuevo vaquero Parwé. Universidad Popular de Escobar. ONG de Servicios Universitarios.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 Facebook, Universidad popularular de escobar y en twitter un escobar y desde 2017 encontrarnos también en la provincia de córdoba la historia de los sonidos de la radio 1960 1970. como siempre, la política y la radio dejan su marca, como no recordar al periodista Ariel Delgado quien desde Radio Colonia de Uruguay se transformó en la voz más reconocida de la emisora y del dial con su frase y hay más informaciones para este boletín así un 29 de marzo de 1962 anunciaba el derrocamiento del presidente Arturo Frondizi aquí las primeras informaciones para este boletín Buenos Aires ...fue derrocado el presidente Frondizi... ...asumieron el poder las Fuerzas Armadas... ...si quien el gobierno argentino mantiene el orden interno... ...Uruguay sería el primer país del mundo... ...que se aprestaría a reconocer al nuevo gobierno de la República Argentina. En un rubro sin grupos empresariales monopólicos a la vista... La radio se hace eco del descontento popular contra el régimen militar en mayo de 1969. Un gobierno de facto, instaurado tres años antes, derrocando al presidente constitucional Arturo Ilia. Las huelgas y marchas comenzaron a tener protagonismo en las ciudades más importantes del país. Y la radio estuvo allí para juntar lo primero. A sólo 100 metros de la comisaría tercera ha levantado una nueva barricada ardiente. Lo que sucede siempre en Barrio Clínica. Los estudiantes se suben a las zapoteas de todos los domicilios de aquí. Por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínica cuando es ocupado. Un pelotón compuesto por cinco policías y un oficial a cargo se acerca hacia la barricada para despejar la calle. Lleven piedra de los techos, pero son de pequeño tamaño. La policía se retira después El policía que encabezaba el pelotón Conversa con los estudiantes Los estudiantes dan gritos a la policía para que se detenga Avisándole de que hay otro policía aquí La policía de Córdoba estrena Sus nuevos escudos mientras llueven Botellas de los techos Escuchan disparos de gases lacrimógenos los estudiantes lanzan botellas y bombas molotov y la policía contesta con disparos de bombas de gases lacrimógenos. Esto ocurre cuando son las, siete, las 19 50, perdón. Buenos Aires, Rosario, Tucumán y Corrientes eran los escenarios de movilizaciones obreras y estudiantiles que se sucedían contra un gobierno que, además de conculcar las libertades políticas y ejercer una férrea censura, imponía una política de congelamiento de los salarios de la mano de Adalbert Krieger-Basena, un ministro de Economía ligado a las corporaciones. Algo así como un cabalo o un pratgai. Economía y trabajo doctor Krieger-Basena recibió una reunión para considerar aspectos relacionados con la emisión de bonos nacionales para las obras públicas. Asistieron los subsecretarios de Economía y Finanzas y el presidente del Banco Central. El tema de la reunión fue si se procedía o no al cierre de la licitación que se realizara por un monto de 10.000 millones de pesos. El cordobazo constituyó el comienzo de una etapa de movilización popular que se prolongó hasta mediados de la década de los 70 y que determinó que muchos jóvenes abrazaran la causa de la revolución. Y así, con sus manos, con su cuerpo, pero con su dignidad, con su valentía...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 que has creado en no nuestro mediador.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 Accede a nuestro mapa en www.cajanegra.org. La historia de los sonidos de la radio. 1960-1970. Ya de entrada a la década del 70 aparecen las primeras emisoras de frecuencia modulada, FM, produciendo una división en el espectro radiofónico donde las AM estaban dedicadas a la información y las FM a la música. Dicotomía que iría desapareciendo con el paso del tiempo. F M R Este es el canal de frecuencia modulada estereofónica de LS5 Radio Rivalabia. En 103,1 MHz buenos aires república argentina transmite ls 10 radio del plata en 1030 kilohertz AM y 951 megahertz fm y fm estéreo desde buenos aires república argentina Nunca mengual Radio Excelsior Reciente fuiste Y ya estoy esperando que vuelvas Mi amor reciente fuiste. recién me amaste y ya te estoy extrañando mi amor, mi amor. Has hasta hace pocos minutos todo era distinto, tenía otro color. Estrellas estaban celosas por tener un cielo entre mis brazos Por sembrarlo con nubes de ilusión Siento que los minutos miden siglos Que no pasan las horas Que me duele tu voz Que un montón de besos se quedaron en mí Esperando que regreses pronto Pronto mi vida Pronto mi vida Soñando que haga girar locamente mi universo de amor Hasta hace pocos minutos Todo era distinto Tenía otro color Las paredes de mis sueños Pintaste con pasión Le diste Timoné de la ternura una nueva dimensión una ventana más alegre por donde ahora entra el sol un sol enorme radiante que persigue a mis sombras que me ilumina por dentro que me hace invocar tu nombre mientras camina el reloj reciente te fuiste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 ...ayuda a recuperar la noche para la radio. Además, surgen nuevas voces y la voz femenina ocupa un lugar central. Se destacan Nora Perlé, Betty Elizalde, Nucha Amengual y Graciela Mancuso. En este contexto de nuevos estilos radiales surge el gran Juan Alberto Badía quien en la primera mitad de los años 70 se destacó en los ciclos radiales Música, Verdad, Flecha, Juventud e Imagínate, conducidos junto con Graciela Mancuso, por Radio del Plata. Imagínate, Buenas noches, imagínate, imagínate. Con Graciela Mancuso. Con Juan Alberto Badía. En Radio del Plata. En Radio del Plata. Esta noche inflixa flecha juventud. Idea, que más quiera. Caja negra verano. Me ir, pues no Historias de los sonidos de la radio. Déjanos tu mensaje grabado a través de WhatsApp ¿What's 011-3806-3808 011-3806-3808 Grabate Se acerca la noche en la tierra, en la playa, en bosques la luna luna que despierta día tras día cuando dorme el sol Son las siete lunas para ser compartidas con vos para vos así obviamente desde caja negra destacamos a betty elizalde que marcó tendencia en radio continental con su ciclo las siete lunas de granddal que con su hermosa voz acompañaba en las madrugadas a sus oyentes con música y poesía a fines de la década de 1970 llegó pero elegimos homenajear a Paloma Efrón, más conocida como blacky periodista, conductora pionera en la radio y la televisión argentina, y en sus comienzos, cantante de jazz. Con Domingos Estelares, un programa emitido desde 1975, conocimos al mundo y a sus protagonistas. Domingos Estelares Bardal. Hola Caminante no hay camino Se hace camino el andar Que su camino es el mío Y Seguimos paseando juntos Y siempre con aquello de que no hay nada mejor para alguien Que estar con alguien Tómeme a mí, por ejemplo Toda mi vida he estado con alguien Hasta el día de hoy Que estoy con ustedes Porque qué es la vida Si uno no está con alguien De acuerdo, Ronnie Aldrich la. The London Festival Orchestra. Aldrich y sus dos pianos. Estábamos preguntándole con quién estaba usted, con su familia, su pareja ¿Y con quién está usted? ¿Consigo mismo? ¿Eh? También vale la pena siempre que se sepa y se quiera estar solo Yuri no pudo y no supo estar sola Necesitaba el aplauso Algo que venía desde su infancia... ...brillosa y falsa... ...la dejó sola toda la vida... ...como aquella vez... ...yo lo sé... ...que con 30 kilos de más... ...internada en una clínica... ...para curar su gordura... ...y su dipsomanía... ...la quisieron contratar... ...para un ciclo de televisión... ...pero... ...a cambio de un programa de prueba... ...y bajaban los kilos... ...y disminuía la ansiedad por el alcohol... ...pero avanzaba megajosa y oscura... ...otra ansiedad... ...la de no poder hacer el programa... ...y estaba tan sola... ...pero su bondad, su condición de ser humano... ...habían dado sus frutos... ...su soledad se pobló con dos figuras fraternas... ...que la acompañaron, le infundieron ánimo... ...comenzó a rebajar de peso rápidamente... I de pronto un día con estos dos hombres que tanto la querían grabó el programa fue aceptado y significó su vuelta triunfal quiero aclararles que estos dos amigos de Judy Garland hicieron el programa gratis ellos eran Frank Sinatra y Dean Martin y Judy Garland cantó así Rockabye your baby with the pixie melody when you croon croon a tune from the heart Just hang my cradle, mammy mine, right on that Mason-Dixon line, and swing it from Virginia to Tennessee with all the love that's in it. Weep no more, my lady. I'll deliver If you were Caja Negra Verano Historias de los sonidos de la radio La historia de los sonidos de la radio 1960-1970 Fue nuestra casa Se llamó, el hogar del sol naciente, bendito del Señor. El hogar Señor. nosotros en esta época se destacaron víctor sueiro julio lagos y mario mactas siendo el más innovador de esta década hugo guerrero martínez más conocido como el peruano parlanchín con su original creación el show del minuto aleluya el show del minuto buenas tardes, buenas tardes Eh, mire, era para saludarlo al señor Hugo y desearle unas muy felices vacaciones y que, mire, muchas cosas lindas a la vuelta y mostrarnos a los oyentes en todo el minuto. Comprendido, ¿su nombre? Nélida. ¿Cómo? Nélida. Gracias, Nélida. Buenas tardes. Mi querida Nélida, créame que se lo digo de todo corazón. No voy a hacer ningún esfuerzo para que mi descanso Se convierta en un trabajo <risa> Quiero realmente descansar No voy en pos de novedades Simplemente de un poco de reposo Que creo que todo ser humano Tiene derecho a él Para reparar sus fuerzas Y olvidarse de todo Como dice el tango, ¿no? Despojado de pretensiones Que pongan en peligro A los otros que siempre son más que yo Sin que yo deje de ser importante Para los otros que no son más que tú Aquí me tienes con el mismo cantar de la cigarra, monótono e insistente. Tuvo que vérselas con una autoridad un tanto despótica, pero elegida por el voto popular. Se las tuvo que ver porque en dicha revista semanaria, muy popular, muy consumida por el lector, se había bruloteado prácticamente a esta autoridad gubernamental que tenía muy pocas pulgas el director fue llamado y reconvenido como corresponde había escasez de papel la tenían con el papel y asfixiaban de esa manera al periodismo escrito hay tantas maneras de asfixiar a periodistas y bien el director volvió buscó al responsable del brulote y lo indemnizó como correspondía y lo puso de patitas en la calle y le dijo a sus redactores de confianza el asunto está en que demos la impresión de criticar al gobierno pero para que nos sigan consumiendo naturalmente el público no se da cuenta ...y nada de tocar ciertos temas que pueden resultar urticantes... ...a quienes nos tienen que dar el permiso para importar el papel. En ese país sudamericano... ...no había fábrica de papel. Y tal vez si la hubiese habido... ...no habría sido distinto. Así fue como durante un buen tiempo... ...la revista siguió consumiéndose... ...porque cada vez levantaban más la voz sus periodistas, pero la levantaban de modo que pareciera que, pero en verdad, no iban a fondo. Esto sucede con frecuencia en los países que se creen desarrollados y en verdad no han llegado ni tan siquiera al abecedario democrático. Cuidémonos, pero cuidémonos nosotros los que hablamos por radio y los que escribimos. La gente no es una idiota útil, como quisieran muchos de arriba, muchos de en medio y muchos de abajo. ¿Y por qué no decirlo? Muchos periodistas y muchos responsables de medios multitudinarios de comunicación social. Hasta aquí el viaje de hoy, recorriendo los años 60 y 70 del siglo 20 en la radiofonía argentina. La semana que viene nos acercamos un poco más al presente. Esperamos contar con tu compañía y si querés formar parte de este lado del programa, metete en www.cajanegra.org y enterate cómo hacer. Hasta la semana que viene. ¡Chau!